con Alina Brown y con Nicolás Espinola. Buenas tardes, Alina, Nicolás, Juan Pablo Bertolini, les saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, un gusto. Buenas tardes a todos y todas. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes para ambos y, bueno, es un gusto para nosotros tenerles acá, gente tan joven que se digne de dedicarnos unos minutos, viste, a, a una radio chiquitita, comunitaria, bueno, y que tiene una tarea que quiere llevar adelante de la mejor manera. Por eso buscamos estar en contacto con personas informadas, lúcidas, pero además que sean del club de litigación, nos trae una garantía. Eh, Alina, cómo, cómo, ¿cómo se fue dando todo a través de los medios de comunicación la cuestión de la legítima defensa para muchas y para muchos queda en eso? Es una temática que puede discurrir entre periodistas, periodistas y este, después cada uno decide qué, qué va a hacer en la vida. Pero ¿qué tan serio es la cuestión de la legítima defensa? Bueno, en primer lugar y antes de comenzar, queríamos agradecerles por el espacio. La verdad es que es un orgullo para nosotros poder estar hablando con ustedes y poder acercar cuestiones de derecho a la gente con palabras fáciles, con palabras sencillas para que nos entiendan. Y bueno, un poco la idea de, de todo esto es acercarles eh, en términos generales y en términos sencillos qué significa la legítima defensa y cuáles son los principales parámetros que tenemos que tener en cuenta y que tienen que dar en, en las situaciones de hecho de la realidad para que... Podemos considerar que una persona actúa en legítima defensa. Así que, bueno, asunto conmigo, preparamos un speech, <ríe> algo bastante cortito y esperamos que le sirva. Nico, tú no sé si querés empezar. Bueno, sí. Bueno, también agradezco el espacio y, bueno, para hablar de legítima defensa, obviamente tenemos que empezar a pensar de que hay determinadas conductas, como todos nosotros sabemos, de que, eh, que son consideradas desfavorables para la sociedad y están previstas en una ley penal, por ejemplo el Código Penal, y están sancionadas como delitos. ¿no? Y la legítima defensa es un instituto que significa autoprotección dentro de la ley, no es ni defensa necesaria, ni justicia por mano propia, esos son términos que no están en la ley, sino que significa que una persona va a poder cometer un acto ilícito, un acto lesivo de bienes jurídicos Y el Estado, de alguna manera, la va a justificar por no haberla podido proteger en un determinado momento y, bajo, y siempre que se cumplan, como dijo Alina, determinados requisitos. Muy bien. Es decir, es una causa de justificación. Perfecto. Bien, entonces podemos decir que estas causas de justificación son aquellas situaciones en las que una persona va a actuar, va a realizar una conducta, sabiendo que está prohibida, que está retrochado por el ordenamiento jurídico, lo que esa persona está haciendo... Pero bueno, como decía Nico anteriormente, el Estado eh, no le va, no la va a castigar con una sanción, sino que la va a exprimir de esa sanción justamente por no haber podido eh, socorrerla en ese momento determinado. Eh, dice la, la doctrina principal que el fundamento de la legítima defensa es que nadie puede ser obligado a soportar lo injusto. Entonces, en este momento a nosotros nos parece eh, importante remarcar el carácter subsidiario de la legítima defensa y dejar en claro que esta legítima defensa, como dice la palabra, va a ser legítima siempre que sea necesaria, que sea racional, y siempre que la persona no tenga a su alcance un medio menos lesivo o un servicio estatal, como por ejemplo la policía, para poder defenderse así o para poder defender sus bienes. ¿Bien? Bien. Bueno, eh, la legítima defensa entonces está tipificada en el Código Penal, que es nuestra ley de fondo, esta ley que se aplica en todo el territorio del país, Y vamos a encontrarla específicamente en el artículo 34, en el punto 6 de este artículo. Y bueno, lo que hace el legislador en este caso es establecer lo que en doctrina se denomina como conceptos jurídicos indeterminados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no va a establecer el hecho en concreto, sino que va a establecer parámetros que tienen que darse sí o sí en, en la vida real, en la situación de hecho que estemos analizando, es justamente considerar que la persona actúa en el ejercicio de la legítima defensa. ¿Se entiende? Claro, claro. Eh, bueno, estos requisitos son tres y si les parece ahora de manera breve podemos enumerarlos y los podemos ir explicando. Muy bien. Bueno, eh, justamente como decía Lina, estos, estos, estos requisitos que se tienen que dar para poder encontrarnos amparados por la ley y actuar dentro de esta causa de justificación que se llama legítima defensa... Están previstos en el artículo 34, eh, inciso A del Código Penal, y son tres. Tiene que existir, en principio, una agresión ilegítima. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que se va a defender, es decir, la persona que va a actuar en legítima defensa, tiene que defender de una conducta humana que sea agresiva, es decir, que esté destinada a lesionar algún bien jurídico, eh, y que la persona que me está atacando no tenga derecho para hacerlo. Ese es el primer requisito. Bueno, el segundo requisito que nos enumera la norma habla de la necesidad racional del medio empleado para impedir o para repeler la agresión. ¿Bien? Como dije anteriormente, eh, la necesariedad va a ser un límite importantísimo en la legítima defensa y hablamos de que para que sea legítima tiene que ser necesaria, como también dije anteriormente. Entonces, no va a ser necesaria cuando la persona disponga y tenga a su alcance un, meno, un medio perdón, Menos lesivo o inocuo para poder defenderse. Y cuando decimos racionalidad, la doctrina lo que hace es hablar de que tiene que existir eh, una proporción entre las conductas lesivas y la conducta defensiva. Es decir, la doctrina señala que no tiene que haber una aberrante desproporción entre las conductas o, por ejemplo, entre el bien que se lesiona y el bien que se intenta defender. Muy bien. Entonces, la defensa necesaria y racional no es necesaria una legítima defensa, sino que directamente va a ser un acto antijurídico, es decir, reprochado por el ordenamiento jurídico. Entonces, toda defensa, para que sea legítima, tiene que ser necesaria. Y además de necesaria, tiene que ser racional. Es una frase que está bueno para pensar en estos casos, es como decía Lina, de que para que nos encontremos en legítima defensa... La defensa, está bien, tiene que ser necesaria, es un presupuesto. Pero ahora hay que pensar, bueno, ¿esa, ¿esa necesidad de este presupuesto alcanza para encontrarnos amparados por la ley? Bueno, en principio no. Esa necesidad o esa, claro, esa conducta necesaria tiene que ser, eh, asimismo, también racional. Esta y racionalidad, es... perdón, Nicolás, esta sí. racionalidad, este, lo que refiere es que, porque, digamos, alguna persona puede a alguna persona le puede resultar más racional esto o aquello otro. Pero cuando hablamos de racionalidad aquí, este, podríamos hablar de que debiera existir una proporcionalidad entre la defensa y el acto que, que trata de repeler o que trata de amortiguar. Eh, eh, claro. ya, ya les llega el momento a Lina y Nicolás en, en el que la persona de, de prensa o de comunicación les dice, por ejemplo... Y vienen los ejemplos que son bastante detestables. Pero lo voy a hacer igual, lo voy a cometer a este acto. Este, por ejemplo, para, si alguien me pega una trompada o una patada, este, no puedo eh, atropellarlo con un auto o dispararle, por ejemplo. Claro. Para realidad, defenderme. Como, como dijo Ali, la ley prevé conceptos indeterminados que tienen que resonarse por el juego o la jueza que analiza la circunstancia en el caso en concreto. Y en la facultad muchas veces se lee, o sea, se nos enseñan para entender el instituto, y creo que está bueno a, a los fines pedagógicos, si usted quiere, dar este ejemplo, que es un ejemplo, si bien, de laboratorio, pero que sirve para entender. Por ejemplo, es el caso, no sé, de una persona que no pueda caminar, una persona discapacitada que no pueda caminar, y viene un niño o una niña y le quiere robar, no sé, una, le está comiendo una manzana y le quiere robar una manzana. Bueno, ahora viene. Esa persona que no puede caminar, no, le, no, le puede, no puede impedir que se le robe una manzana agarrando un arma y pegándole un tiro. Es decir, la racionalidad que exige eh, de manera abstracta la norma no hace referencia eh, a una proporcionalidad, sino a que no haya una aberrante desproporcionalidad entre la conducta que uno utiliza para defenderse y la conducta agresiva de eh, la cual uno se quiere defender. Muy bien. Muy bien, ahí está. Un... Claro, y no sé, perdón. No, no, no, todo bien. Era un ejemplo bien claro también este, atendiendo que hay distintas, muchísimas circunstancias. Pero bueno, Alina, se, estábamos hablando, de, pensando estas temáticas, por, viste, le vamos a poner nombre también, el caso del jubilado o del otro jubilado, o el fiscal Terán hace poco asaltando en la pantalla televisiva con una violencia inusitada y, y misógina a una compañera trabajadora de la tele... Este, esto está atravesando a la sociedad permanentemente y sobre todo cuando se impulsan algunas temáticas como la de la inseguridad en esta, en esta época que vivimos. Este, ¿Ustedes están laburando esta temática? ¿Les, les cabe el sallo? Este, ¿Es una cuestión que está de moda? ¿O es algo a lo que necesariamente este, le tienen que prestar atención las y los estudiantes de Derecho? Sí, bueno, justamente como vos decías, eh, esta, todas estas situaciones que surgen en la actualidad de alguna manera están buenas para repensar todos estos institutos que están previstos en la ley y que, por ejemplo, como esta legítima defensa fue prevista no para, para un supuesto, en, eh, o sea, no fue pensada originalmente para el supuesto de que una mujer se defienda de un hombre agresor, sino que fue pensada... Eh, patriarcalmente, si se quiere, ¿no? Fue pensada para que un hombre se defienda en una situación, pero no para que una mujer lo haga. Claro. Por eso están, están buenas estas situaciones para empezar a pensar y aplicar lo, la tan llamada perspectiva de género. Claro. claro, es importante que a través de estas situaciones que ocurren eh, en estos días, podamos a empezar a entender que la perspectiva de género atraviesa todos los ámbitos en los que nos manejamos y tal vez empezar a repensar estos institutos que hace tanto tiempo que están previstos en la ley y que tal vez... Eh, no están acorde a las situaciones que vivimos hoy en día, ¿no? Perfecto, perfecto. Ustedes los piensan, eh, o sea, reflexionan sobre estos temas, eh, conversan entre ustedes, charlan, debaten un poco, o, o hay otras tareas también que están llevando adelante desde el Club de Litigación La Pampa, este, alrededor de estas cuestiones. Eh, Alina, Nicolás, no sé, lo que, las que quiera. Bueno, ahora... ahora eh... <risa> Recientemente estamos pensando y estamos trabajando eh, en un proyecto, en un proyecto que, que se presentó, de hecho, eh, en la Cámara de Diputados de la Nación y que tiene que ver justamente con un instituto que está previsto en la ley y en el Código Penal, la suspensión de juicio a prueba, de hecho, y que eh, se el proyecto piensa este instituto eh, en su aplicación en los casos de violencia de género. Y me parece que está bueno para para empezar a repensar todas esas cuestiones y empezar de alguna manera a quitarnos eh, esa ceguera que tenemos propia de, de la educación que tuvimos. ¿no? Muy bien, muy bien. Está muy bueno lo de introducir la clave de la cuestión de género en la lectura entonces sí. de, estas, de estos institutos, dicen ustedes. Sí, les damos institutos. Muy bien, muy bien. La verdad es que es un gusto charlar, escucharles, eh, con la atención con la que me pude poner a escucharles, porque es, es muy claro, es fácil de entender y por ahí digo, viste, es delicado hablar de cuestiones eh, para que la gente no se lleve una idea equivocada a, de claro. resultas ¿no? de estas conversaciones. Este, les dejo... Sí, sí, aparte, consideramos que es una buena oportunidad justamente para acercarle el derecho a la gente y para que a partir del conocimiento podamos cada cual formar después la opinión que a nosotros nos parezca mejor, pero tal vez desde, desde el conocimiento eh, podemos, podemos formar una opinión mucho mejor. Muy bien, exactamente. La verdad es que ha sido un gusto para nosotros y les volvemos a agradecer a Alina, a Nicolás, este, la claridad con la que nos cuentan acerca de la limit, legitimidad de la, de la defensa propia, cuáles son los límites y cuáles son los presupuestos, como ustedes dicen. Les agradecemos muchísimo y bueno, bueno ahora gracias. Eh, esperamos gracias. seguir contando con ustedes eh, para, para mantenernos actualizados y, y a, acercar. Eh, esta claridad sobre temáticas que son tan tan importantes y que tienen arraigo en la realidad de toda la sociedad. Gracias y que tengan buena tarde. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno. Ahí estaban Alina Brown y Nicolás Espinola y Nicolás contándonos, son del Club de Litigación de la Pampa, contándonos acerca de la legítima defensa, esta causa de justificación que está regulada, tipificada en el artículo 34, inciso 6 y inciso 7, por supuesto.